Y con quien estés Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendras prisa en So, um... Yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció. Sí, buenas noches, ya estamos ¿eh? en vivo y en directo transmitiendo tiempo de más Tiempo de más a través de radio e Instagram por arroba carlos por la vida eh, Con mucha lluvia, ¿eh? una lluvia divina, divina La verdad, hay gente que le asusta la lluvia Hay gente que no, que como que no le agrada Hay gente que, que bueno, que se queja Bueno, a veces la gente se queja porque no hay lluvia, ¿no? Porque estamos en un clima muy seco Y, pero después, cuando cae la lluvia, entonces, eh, eh, lamentablemente, también también nos quejamos. Nos quejamos porque, bueno, eh, porque entonces hay lluvia, ¿no? Cuando hay calor, eh, nos quejamos porque hay calor. Pero luego viene el frío y pareciera que también nos quejamos porque hay frío. Entonces, por Dios, ah, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que estar contento en todo tiempo, en todo momento. Saber que el agua, el agua es vida, el agua limpia. El agua no solamente limpia, ¿eh? riega nuestras plantas, los árboles, alimenta los ríos, las montañas. Entonces, el agua es vida y hay que ser agradecido por el agua que está cayendo. Yo estoy, la verdad, muy contento. Aunque sé que las carreteras se colapsan, aunque aunque sé que a veces, bueno... Eh, los semáforos, las personas que andan de a pie, pues también la sufren porque tienen que mojarse, tienen que tirarse al agua Pero no es todos los días, no es todos los días, este es de vez en cuando, así que bueno, disfrutemos, pasémosla bien Estemos contentos, seamos agradecidos por la por la lluvia que, que, que cae eh, Disfrutemos porque esto es tiempo de más, tiempo para seguir avanzando tiempo para seguir creciendo, tiempo para celebrar y hay que estar contento, hay que estar contento. Así que vamos con vamos con un tema musical y seguimos avanzando, seguimos creciendo porque hoy tenemos varios temas para conversar, varios temas para conversar y uno de ellos es en búsqueda de un mamut. ¿eh? En algún momento usted se ha puesto a analizar y ha buscado su mamut. ¿Ha buscado un mamut? Ah, interesante, ¿verdad? Ya vamos a, a entrar en más detalles y me va a entender hacia lo que lo quiero eh, llevar, lo que lo quiero transbordar. Eh, también tenemos el tema de el tema del de globalismo. Eh, en la segunda fase, en la segunda hora de este programa vamos a hablar de globalismo o globalización. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas y de qué se trata esto? ¿Ah? Eh? porque vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo interconectado, donde estamos todos, todos nos conocemos, todos eh, conoce, eh, vemos las informaciones, eh, donde hoy ya acá prácticamente ya casi que nada, nada es oculto, y, y así que, este bueno, vivimos en la globalización. Vamos con el tema musical de Alejandro San, Cuando Nadie no se ve a veces me levo do mil volteretas. a veces me encierro tras puertas abiertas a veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento y hay veces, mi vida, te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces... Dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. Y a veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir solo es eso porque es tan difícil Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve. A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro, otras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. de las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi vida, se encienden los versos, que oscuras te puedo, lo siento, no cierto, no enciendas las luces. que a veces soy tuyo y a veces el viento. eso que estábamos escuchando era de alejandro sang ¿eh? eh, qué rico con este clima lo que provoca es ¿eh? estar apapachados ahí abrazados con, con esa persona que, que, que amamos verdad con esas personas que, que, que comparte con nosotros los días buenos los días malos verdad y todos los días de nuestras vidas y si estás soltero bueno eh, vas a tener que orar y rezar a Dios para que te presente esa persona indicada, ¿no? y, pero bueno, bien bien rico este clima. Este en la semana pasada conversamos sobre el Everest, sobre escala tu Monte Everest y hablamos de esa necesidad que a la hora de emprender un proyecto de envergadura, un proyecto que quizás esos esos esos planes y esas esos proyectos que tú dices, oye, yo solo no puedo, yo realmente, yo creo que mejor dejo esto así, engabeto este sueño que tengo y no lo hago nomás, me quedo, me conformo con lo que ya tengo. Pero si te animas y quieres trascender y quieres eh, elevar tu, tu, tu estatus, en todos los sentidos de la palabra, no solamente hablamos de la economía, hablamos de la paz, la tranquilidad, hablamos del entusiasmo, de la fe, hablamos de, de esa capacidad que tiene el hombre de superarse, ¿eh? de sobrepasar, sobrevolar cualquier situación adversa. Entonces, si eres de esas personas que te quieres atrever a escalar eh, eh, un proyecto que parece que no se puede, entonces vas a tener que buscar a personas que te acompañen en ese proyecto porque quizás solo no lo vas a poder lograr porque bueno por la magnitud como escalar el monte Everest si quizás también conversábamos la semana pasada que si tu Everest podría ser el matrimonio tu Everest podría ser tu relación familiar tu relación con un hijo o una hija eh, con tus padres Quizás el, el Everest podría ser un proyecto de vida, un proyecto de empresarial, un proyecto de emprendimiento que tienes en tu corazón, en tus pensamientos, y tú dices, mira, la verdad, creo que mejor lo dejo así, porque es muy alto, es muy difícil, está muy lejano. Entonces, yo te invito a que si solo no lo puedes hacer, entonces buscas personas que tienes a tu alrededor y háganlo junto. Invita a personas a ser socio de ese sueño, de esa idea, de, de, de que tienes sea esto el montar un negocio sea esto eh, si de repente familia pues bueno busca mentores personas que te ayuden para resolver los problemas en la familia en el matrimonio eh, o, o, o con los hijos eh, cualquier situación que estés viviendo hoy eh, no es no es inalcanzable no es no hay nada que no pueda ser superado Pero entender que solo es muy difícil. No te arrincones, no te escondas, no no te, no, no no te encierres a solas en tu habitación. Busca a personas, busca a tus amigos, llama a las personas que tú sabes que te aman, que te quieren, que te aprecian. Eh, no te quedes solo y hazlo, porque el Everest, para escalarlo, tendrás que hacerlo acompañado. Pero hoy conversaremos sobre en búsqueda de un mamut. Y un mamut podría ser aquellas cosas olvidadas, aquellos proyectos que ya parecen que no existen, que no están, que ya no funcionan. Eh, y en ese sentido, yo te invito a que juntos busquemos nuestro mamut, porque vamos a ver varias características del mamut y de la cacería de un mamut que hoy funcionan para la vida actual, porque todos tenemos un mamut que cazar al menos que nos conformemos con cosas pequeñas. Si te conformas, si te conformaste ya eh, o nos conformamos ya con cosas pequeñas, entonces bueno, no hagamos nada, quedémonos acostado en la cama, quizás búscate una 1000 series de Netflix, pero ahí vas a gastar el tiempo, vas a gastar el momento. Pero si realmente quieres hacer algo por tu vida, por la vida de, por la vida que de las personas que están a tu alrededor, entonces no. tienes que ir en búsqueda de un mamut. Eso lo vamos a conversar en los próximos minutos, pero vámonos con un excelente tema musical y continuamos, porque Tiempo de Más, recordar que Tiempo de Más es buena música y que vamos a estar eh, un grato a pasarla, un grato agradable y más con esta temperatura tan divina que estamos teniendo hoy. Esto es de Oasis. Stand by me. Eso era Stand By Me, ¿eh? Eh, quédate junto a mí, ¿eh? qué rico. este mmm, Bueno, recordarles que mmm, estamos hablando de búsqueda de un mamut, en búsqueda de un mamut. Eh, ¿De qué se trata esto? Es que todos tenemos que proyectar y buscar esas, es, es, es, esas esos sueños engavetados verdad Esas ideas que quizás tuvimos cuando joven, cuando niño Que dijimos cuando sea grande yo voy a, a desarrollar esto o alcanzar aquello Pero luego como que queda en la prehistoria, queda oculto, queda congelado verdad Como los mamuts Pero son esas cosas que eh, te apasionan Son esas cosas que soñaste algún día Que por alguna razón crecimos y bueno, se nos olvidó Pues yo te invito a volver a soñar, a volver a, a buscar y cazar ese mamut. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de personas. Personas que se conforman con lograr alcanzar quizás eh, y cazar una gallina o aquellos verdad que dicen, no, yo voy por mi mamut, yo voy por aquello que me desafía, que es más, es más grande es eh, eh, más vasto eh, quizás parezca imposible pero soy un cazador soy un cazador de sueños soy un cazador del de aumento del crecimiento, de la prosperidad entonces como, como tienes esa pasión vas atrás de aquello que quizás pueda ser una amenaza, un riesgo o hasta tu posible eh, muerte pero son de esas cosas que traen vida también son aquellas cosas que son tan buenas y tan apasionantes que te hacen despertar cada día por eso que hoy vamos a hablar algunos principios de lo que es estar detrás de un proyecto tipo gallina a estar en un proyecto tipo mamut porque es la invitación que te hago yo te, te hago yo hoy eh, que vayamos por aquello que quizás sea un desafío como la cacería de un mamut también quería comentarles que este programa Tiempo de Más Llega gracias a innova.cl. Y tú me preguntarás, pero qué es Innova? Innova es más que muebles, son ideas tangibles. Son tus ideas, eh tu, quizás un proyecto que quieras ejecutar en tu casa, un refrescamiento de tu cocina, un refrescamiento de tu living, un resca, un refrescamiento del baño, ¿verdad? Es esos espacios tan tan requeridos, esos espacios tan disfrutados. Por nosotros, por lo menos a la hora de comer, tener una buena cocina es crucial. A la hora de comer, eh, tener una cocina agradable, iluminada, eh, es lo que tú necesitas para, para vivir mejor. Así que Innova tiene ese equipo multidisciplinario, ese equipo de profesionales, arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores, eh, diseñadores de interiorismo, eh, mueblistas, todo el equipo que tú necesitas para hacer real ese, esa cocina que tú quieras pero tú de repente dice no, pero es que yo mi cocina ya la remodelé pero me gustaría, no sé, un mueble para guardar los vinos, un mueble para guardar las copas o un mueble no sé, un mueble rat para el televisor o un espacio eh, espectacular para, para mi sala, para mi living entonces también Innova puede emular, puede diseñar y puede construir ese sueño que tú tienes en, en dentro de tu hogar. De repente fue que viste un mueble en, en Google, lo googleaste, lo buscaste, le tomaste un captura de pantalla, te gustó y tú dices, "Oye, ¿quién me podrá eh, desarrollar este mueble? ¿Quién me podrá construir este mueble? Porque es qué de repente eh, si se lo doy un, a un mueblista, pues el mueblista trabaja solamente carpintería. Pero no, pero aquí este, este mueble también tiene tiene fierro. O no, este mueble también tiene pintura, también tiene iluminación LED. Entonces, ¿dónde consigo un equipo que me fabrique esto? Pues Innova.cl tiene el equipo para ti. Puedes anotar los números telefónicos. Es el más 569-4452-7466. Más 569-4452-7466. O buscarlo en Instagram y vas a ver su perfil y vas a ver eh, la, la, la, la, la revista y que ellos han hecho para para, para para mostrarte todos los trabajos que han desarrollado a través de Instagram arroba innova.cl ahí vas a ver su dossier de trabajo todas las imágenes de lo que ellos han fabricado y te vas a, cu a dar cuenta que no te vas a arrepentir así que búscalos en Instagram arroba innova.cl o marca al más 569, envía un Whatsapp más 569444 cinco dos siete eh, recordar que esto es tiempo de más y estamos hablando de eh, buscando un mamut en búsqueda de tu mamut de mi mamut que son esos proyectos que a veces engavetamos y quedan congelados en el tiempo pero que tú puedes hoy retomarlo también saber que para cazar un mamut vas a, vas a requerir también de personas que te acompañan eh, Cazar una gallina quizás lo puedas hacer solo, pero cazar un mamut tendrás que buscar un equipo y entrenarlos o entrenarse para la cacería de ese mamut. Eh, entender también que cazar un mamut debes construir las herramientas indicadas. No vas a ir contra un mamut con un, no sé un con un destornillador, ni tampoco vas a ir detrás de un mamut con no sé, con un corta uñas, ¿no? Tendrás que ir al mamut con las herramientas y con el armamento indicado para poder cazar ese mamut. Por eso que la preparación es crucial. El entrenamiento es crucial. No te vayas a enfrentar a un desafío mayor. Sea esto en lo empresarial, en lo familiar, sea esto en la comunidad, sea esto en tu lugar de gobierno, en tu lugar de de trabajo en la oficina si eres un profesor o uh, estás en la escuela eh, si eres un emprendedor, si ya eres un, un empresario que estás eh, consolidado y quieres ir por más entonces antes de hacer esa inversión, antes de hacer esa, esa esa proyección tienes que capacitarte tienes que indagar, tienes que buscar las herramientas indicadas y el equipo indicado que te va a acompañar con ese sueño esa idea porque cazar un mamut Eh, no solamente implica un gran desafío, sino que también implica eh, una gran recompensa. Ya lo vamos a hablar más adelante. Vamos ahora con este tema musical de Ricardo Montaner, porque es que la noche está así como frita, rica para escuchar música romántica, música para estar, como decía al principio, apapachados con esa persona que tanto amas. Esto que vamos a escuchar es de... Ricardo Montaner y dice es así Como serena es la brisa cuando el sereno le ampa Como la flor de los montes Girando en la vía Yo te iba abriendo los brazos sí Yo iba pensando en tu venida Te metiste amor mis poros para regármela vida Se unieron dos solitarios más para hacerse compañía Es así de Ricardo Montaner eh? eh, Nuestro amigo y compatriota Ricardo Montaner Pero que también fue eh, Desarrollado y con familia En Argentina no Entonces también tiene ese, ese, Esa sangre sureña Y aparte de eso pues en Venezuela eh, Yo comparto El lugar donde él nació Él nació en, en Maracaibo eh, Y se crió Y creció en Maracaibo, en la ciudad donde yo también nací. Recórdate que esto es Tiempo de Más, con Carlos Díaz, pero en Instagram me conocen como Carlos por la Vida, ¿sí? Y ahí podemos seguir compartiendo nos podemos conocer, me puedes escribir al privado, eh, comentarme qué estás haciendo. Quizás si eres una persona que mmm, trabajas en el área del, del, del empresariado, ...o del emprendimiento... ...o si trabajas en el área de la... ...de la motivación, ¿por qué? Puedes escribirme y quizás coordinemos una... ...una entrevista, ¿por qué no? Eh, ...una participación eh, al aire... ...eh... eh quiero, ...quiero comentarles... ...que... ...en búsqueda de un mamut... ...y redescubrir... ...cuál es ese proyecto... ...que tienes congelado, que dejaste... ...en la prehistoria, que dejaste ahí... ...escondido en la oscuridad y que de repente se te olvidó, pues yo quiero que comiences a pensar un poquito. Y quiero también, eh, por la fe, pedirle a Dios que te recuerde esos sueños, esas esos planes, esos proyectos que, de, que, que quizás algún día pensaste pero después con el, con el transcurrir del tiempo creciste, avanzaste, te casaste, estudiaste te graduaste, no te graduaste de repente te pusiste a trabajar como como, como un loco verdad porque a veces nos pasa también que trabajamos como unos desquiciados para cubrir el primero, el último para cubrir las la, la, los, los sueños, las ideas, el auto y todo ese tema y de repente descubres y te despiertas y dices, oye, y la verdad es que yo cuando tenía no sé, 15, 19 años Eh, soñé con con montar este proyecto. Con, tenía esta idea y la engaveté, ¿no? O se, ya se, hasta se te olvidó. Por eso eh, eh, persigo y digo, eh, pido a Dios para que te recuerde ese sueño, esa idea y, y, y podamos excavar ese mamut eh, o podamos cazar ese mamut e ir tras él y poderlo, poderlo alcanzar. ¿Por qué te digo esto? Porque un mamut no solamente es un gran desafío al conquistarlo y cazarlo, sino que un mamut también representa una gran recompensa. Mira, mira, mira, mira el, el tamaño de un mamut. Y así hay muchos proyectos en la vida que son tan pesados y tan grandes que quizás no lo podamos hacer solo, pero si lo logramos alcanzar Y, poder, y, y logramos conquistar nuestro mamut, entonces la recompensa para nuestras vidas es de, es de larga, de larga la provisión es de larga data, porque comer cazar una gallina, te la comes hoy, la disfrutas hoy, pero para mañana tendrás que cazar otra gallina. Pero si tú cazas un mamut y conquistas tu mamut, pues tendrás provisión para varios días, para varias semanas, quizás para meses, y no solamente cazar, Eh, tendrás para meses, sino que también podrás compartir con los tuyos. Porque un mamut pesa 12 toneladas. Imagínese usted 12 toneladas en buena carne, ¿verdad? Eh, unos colmillos ¿ah? que también tiene su precio y su valor. Eh, porque el mamut representa aquello que quizás puede ser demasiado des desafiante, arriesgado, pero que si lo logras conquistar, entonces la provisión es para mucho tiempo y, y, y la provisión es para compartirla. Un, un mamut mide de 3 a 4 metros de altura y pesa 12 toneladas. Imagínese usted de poder conquistar ese ese, ese animal, ¿eh? ese, ese desafío, esa, ese compromiso, ese sueño anhelado, lo que puede conquistar representar para ti para tu casa para tu familia eh, no te quedes con las gallinas no te quedes mirando hacia abajo no te quedes mirando eh, creyendo solamente que solamente eh, puedes solo eh, alimentarte de, de pequeños de pequeños pollos o pequeñas gallinas sino que comienza a pensar en grande y si tú crees que solo no lo puedes hacer, entonces busca personas que te puedan ayudar, que te puedan que te ayuden a desafiarte, que te ayuden a prepararte, eh, que hablando de eso, hay una escuela de liderazgo, una escuela de entrenamiento que yo siempre la recomiendo, porque en la escuela nos enseñan muchas cosas, nos enseñan a leer, a escribir, a, a sumar, a restar, a, a redactar, a transcribir, nos enseñan a investigar, pero no nos enseñan temas de liderazgo no nos enseñan eh, cómo debemos gobernar. Eh, y cuando hablo de gobernar, no, no, no es una carrera universitaria, hablo de gobernar eh, nuestra casa, nuestro orden, eh, gobernar nuestra nuestra billetera, ¿verdad?, nuestra economía, gobernar sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones. Eh, gobernar es muy amplio, gobernar sobre tu closet ¿verdad? ¿eh? Ese clóset que quizás está desordenado. Entonces, bueno, ve al clóset y gobiérnalo, ¿eh? ordénalo. Es, eso es gobernar. Esas son pequeñas cositas que pasan en la casa, pero que demuestran de qué estamos hechos y cuáles son las disciplina que estamos aplicando. Si tu clóset está desordenado hoy, es porque quizás tienes que eh, entrarle a este tema de gobierno, al tema del liderazgo, al, al tema de la disciplina y si solo no lo puedes hacer, te recomiendo a CCN Santiago búscalo también en Instagram arroba CCN Santiago y ellos tienen una escuela de formación eh, en el área de liderazgo, eh, tienen un proyecto que se llama Casa de Paz ¿por qué? porque a veces, muchas, muchas veces nuestras casas están en, en, en la oscuridad nuestra casa están en la pobreza nuestra casa está en el pleito, en la violencia entonces yo te invito a a, a, que, a que te atrevas a, a prepararte en el área del liderazgo de la de, de, del ejercicio de también del crecimiento no solamente educacional sino también espiritual porque el mundo el, todo todo, lo, todo todo se refleja en el mundo en, en, en el espíritu y, y luego se, se manifiesta la pobreza no es un estado de economía la pobreza es un estado espiritual un estado eh, que, que reside también en los pensamientos según el, el espíritu que reside en, en tu corazón y en tus pensamientos Entonces, eh, estamos en un programa que te ayuda a avanzar, que quiere verte crecer, que, viene, que quiere verte multiplicar, que no eh, quiere que estés deprimido ni triste, sino que estés contento y es la canción que quiero colocar a continuación. Siempre la coloco, todos los martes la coloco, pero lo hago porque porque transmite, porque es la actitud que debemos eh, eh, tener y eh, en donde en tiempo de más en esta ciudad tan hermosa como santiago en esta en esta en este en este país tan hermoso como chile de, de, de los mejores ah, viñedos de los mejores vinos de aquí verdad que no no hay nada que envidiar a, a, a otro país tenemos buenas montañas tenemos eh, pers personas excelentes en eh, Hay, hay, hay trabajo la verdad que hay trabajo a veces la gente se queja porque no hay trabajo pero realmente si sí lo hay eh, algo algo hay para hacer yo yo yo he visto que santiago es uno de los de las ciudades más pujantes más pujante eh, creo que no hay excusa para estar eh, engavetado por ahí sino de, deberíamos estar activos vamos con este tema musical y ya regresamos contento en dónde? en tiempo de más bailando sonbriéndole a la gente cambiando el ambiente fresquito por dentro miro las flores los pájaros que vuelan en el cielo azulito es un estrella qué rico me siento el camino está lleno de cosas pequeñas grandiosas maravillosas yo no me quejo no hay tiempo esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas, me siento contenta. Eso que estábamos escuchando eh, Eso que estábamos escuchando Era contento de Jorge Luis Chacín ¿ah? eh, Contentos, esa es la actitud que tenemos que profesar Esa es la actitud con la que nos tenemos que <coughs> levantar Cada día eh, Hay tantos motivos para vivir Hay tantos motivos para reír, tantos motivos para ser feliz. Por eso que cuando veo personas que se encierran en la tristeza, se encierran en la enfermedad o se encierran en la depresión, no no me, lo lamento, lamento mucho y mi recomendación, si estás escuchando, si estás del otro lado del, de la del dial Este, no te encierres, no te no te enfoques en la soledad. No te arrincones, eh, busca ayuda, busca ayuda. Eh, para todo hay solución. En Cristo todo es posible. En Dios todo puede cambiar, porque Dios no niega tu realidad. No la niega, él la entiende, pero sí tiene la capacidad de transformarlo. Eh, dice un gran amigo y maestro Eh, el, el apóstol Raúl Ávila dice con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana, el tema no es que Dios se retira de nosotros sino que nosotros nos alejamos de Dios eh, es, es como cuando nos alejamos de nuestros padres eh, el tema quizás tu papá te pudo haber dejado puede pasar, quizás tu mamá te pudo haber dejado, puede pasar quizás un hermano te dejó pero Dios nunca nos deja Dios siempre está atento a y anhelante, anhelante de recoger, de buscarte, de atenderte, por eso quizás creo que somos más nosotros que nos alejamos de Dios, de que Dios se haya eh, alejado, así que vuelve a buscarlo, ahí. Ora, reza a tu manera, a, a tu medida, en en el lugar que estás y busca a Dios. Háblale a Él que Él te va a responder. Eh, en busca de un mamut porque estamos en tiempo de más, en tiempo de más en radio y en unos minutos en Instagram estaremos en vivo y directo también transmitiendo un tema sobre el globalismo y la globalización. Eh, interesante conocer este tema y cómo esto nos ha afectado a todos hoy en día vivimos en un mundo globalizado <risa> hablábamos del, del mamut el mamut tiene pesa 12 toneladas eh, está entre 3 y 4 metros de altura imagínese usted la recompensa de conquistar un mamut el alimento que eso proporciona eh, no solamente para ti sino también para toda tu casa no solamente proporciona alimento para un día sino para Creo que para meses en, en, en, en tu vida. Entonces, eh, tienes que ir tras esos sueños tipo mamut. Que quizás esos, esos esos sueños que representan riesgos. Esos sueños que representan quizás una amenaza. Eh, porque bueno, eh, conquistar un mamut no debe ser muy muy sencillo. ¿no? Eh, el peso, el, el... el tamaño, ¿verdad? O sea... Debe ser un desafío impresionante, pero eh, se puede conquistar, se puede lograr con las herramientas indicadas, con las personas indicadas, con el entrenamiento indicado, puedes lograrlo alcanzar. Entender también que si vas a conquistar un proyecto tipo mamut, no, no es un proyecto a corto plazo, quizás es un proyecto a mediano o a largo plazo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque estamos demasiado acostumbrados, a los queremos, queremos la prosperidad y queremos la conquista y queremos eh, el desarrollo de una familia perfecta pero a corto plazo. Aún la familia se forma, aún la familia se gesta, el matrimonio se gesta, eh, el noviazgo se desarrolla, se desenvuelve y se forma. ¿verdad? Y requiere tiempo, conversación, hablar, salidas, conocerse, requiere un proyecto de envergadura o un proyecto de, de emprendimiento, de empresariado, requiere un tiempo de gestación, de conquista, de, de mmm, conexiones, pero no se hace de la noche a la mañana. Hay, hay muchos proyectos en la vida que han sido grandes, que se han... Eh, que, que han tomado, no sé, cuatro años en formarse, cinco años a veces la gente lo ve a uno en una empresa o, o montado en un vehículo y te dice, oh, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo lo hiciste tan rápido? No, no fue rápido fueron años fueron, fueron fue un tiempo de, de, de siembra un tiempo de, de cosecha un tiempo de mucho sol, quizás de mucha lluvia tiempos de muchos vientos eh, no es tan fácil así como, como, como se cree tiempos de mucha fe la fe es un antídoto eh, y es un, un ingrediente necesario, porque fe es la certeza y la convicción de lo que de lo que no se ve, pero de lo que se cree, de lo que tú tienes eh, en tu corazón ahí, eso es la fe, entonces en ese sentido, entender que para conquistar un mamut, para eh, ir en búsqueda de ese mamut y enfrentarse a, este, a ese proyecto vas a requerir un equipo, vas a requerir de los mentores correspondientes, vas a requerir de la herramienta necesaria de pensar, de planificar el cómo lo vas a atacar, cómo lo vas a enfrentar, porque tampoco es algo así de que no, me paro mañana y enfrento a mi mamut de una vez. No, planifica, busca una hoja, dibuja, escribe, eh, investiga, eh, busca los precios, ah, haz la investigación, ay, pues, Evalúa la demografía, la topografía, evalúa eh, la cantidad de personas que hay en tu comunidad. O sea, según lo que vayas a hacer, tienes que entrar en un, en un, en un momento de preparación, en un momento de investigación y de planificación. No te lances eh, sin experiencia a, a, a, a, lo que, a lo que quieres conquistar. Tienes que prepararte y capacitarte. Así que esto es tiempo de más. Con una noche divina, con una temperatura divina y con eh, una, una, una, una programación diseñada para ti, diseñada para disfrutarla y la música preparada para pasarlos bien. Mi nombre es Carlos por la vida, Carlos Díaz, pero me buscas en Instagram como carlos por la vida. Y ahí podemos seguir conversando porque dentro de pocos minutos, dentro de cinco minutos nos conectamos y vamos a hablar un tema importante súper interesante globalismo o globalización y cómo esto afecta nuestras vidas cada día eh, recordarte que con dios nunca se pierde con dios siempre se gana vamos con este tema musical de cafeta cuba cuánto han escuchado a estos mexicanos cafeta cuba y esto es eres Promete quando se quiere Mi salvación mi esperanza y mi fe. Eso que estábamos escuchando era Eres de Café Tacuba. Y lo voy a colocar un ratico más ahí para... Ahora sí, eh, ya nos estamos conectando y estamos ingresando a Instagram, a hacer un pequeño en vivo, un live y hablar un tema muy interesante que es globalismo o globalización y cómo esto nos afecta cada día, cómo esto puede ser em, cómo esto nos puede afectar en el futuro, cómo nos está afectando ya en, en, en, el, en el presente. Y lo que se viene más adelante ¿eh? ¿Por qué converso sobre esto? ¿Por qué lo hablo? Porque indiscutiblemente Ya nos está afectando Ya lo estamos viviendo Ya está entre nosotros Y tenemos que despertar ¿Qué cosas eh, podemos aprovechar Con esto de la globalización? ¿Y qué cosas nos están afectando? Eh, restando por cierto recordar que estamos en vivo y directo en carlos por la vida saludar a ingrid navarro que está conectada aquí mismo de puente alto por cierto saludará india a su familia a su mamá eh, gratas personas eh, son como familias para mí la, es, es, ha, ha sido esa familia chilena que dios me ha dado en esta tierra gente con mucho amor gente con mucho aprecio gente con mucho de mucho tacto de que, que, que entiende lo que su, de, sufrimos y lo que vivimos nosotros los venezolanos eh, lo invito a, a compartir a invitar a las personas que tenemos alrededor eh, parece que la lluvia mm, la lluvia como que eh, no sé quizás a coquinoa y a la gente ¿eh? permíteme por aquí Parece que la lluvia los los arrinconó Porque estamos de lluvia aquí en Santiago Con mucha lluvia Con un clima espectacular Pero de, de mucha agua Que eh, comentaba al comenzar el programa Que el agua es vida El agua es bendición El agua es progreso El agua es frutificación la, eh, eh, Sin las plantas ¿eh? Eh, sin, sin el agua ¿Qué seríamos nosotros sin el agua? A veces nos quejamos mucho porque no hay agua, porque no llueve, porque está muy seco, nos quejamos porque hay mucho calor, nos quejamos porque de repente hay mucho frío. Entonces, oye, tenemos que ser agradecidos porque el agua es vida, aunque las carreteras se nos, se nos llenen de agua, aunque las carreteras se, se, ah, se abarroten, el agua es vida, el agua es salud, el agua es productividad, el agua... Es, eh, es, es el rocío ¿eh? de dios en nuestras vidas antes antes la gente oraba a dios y rezaba a dios para que la hurá agua en la tierra ¿eh? y, y dios respondía saludar a las personas que ya se están conectando en instagram ¿eh? por aquí estamos eh, me he hecho un poquito para acá porque ando en el micrófono tosando buscando el micrófono para no para, para que salga también la, la transmisión en radio. Saludar a José Gutiérrez Vara que está conectado desde, desde Talca. Saludar a Ani Roja. Hola Ana, ¿cómo está todo? ¿Cómo va ese ese embarazo? Eh? Contento porque conocimos, ¿eh? descubrimos ya que es una niña. ¿eh? ¡Qué bendición! Dominga, si no me equivoco. Saludar a Johan Guevara que está conectado desde Independencia. ¿eh? Esa, es la, esa es la magia, esa es la, la grandeza, la gratitud de... La, las redes sociales, del Instagram, que podemos estar conectados de diferentes partes del mundo y estar compartiendo un buen tema. No se vayan a ir porque vamos a hablar sobre glo globalismo y globalización. Y usted me puede preguntar, pero ok, yo entiendo más o menos el concepto de la globalización, pero ¿cómo se come esto? Eh, hoy en día, la globalización nos ha dado la oportunidad de poder disfrutar de la buena mesa, ¿no? la buena comida ¿por qué? porque cuando tú te sientas en un restaurante o cuando tú te sientes en, en, te sientas a tu mesa, en tu casa y te dicen mira, hoy vamos a comer un ceviche ¿no? por cierto que Ingrid hace un ceviche fenomenal y Johan también Guevara que está conectado y hace un ceviche pero eh, dirían en mi, en mi pueblo trimortal <risa> este y es, y es comida peruana no pertenece a Chile esta comida pertenece a Perú y por qué conocemos esta comida porque la globalización nos ha permitido conocer el sushi por lo menos ¿eh? una comida si no me equivoco japonesa y hoy hay restaurantes de sushi en todas partes del mundo porque el globalismo eh, la, la, la, la globalización perdón la globalización ayudó a que hoy disfrutemos del sushi saludar a, a, a Ender Alarcón que se está conectando desde Santiago Centro si no me equivoco eh, si hablamos de pizza, una comida italiana, ¿no? Eh, o, si no me equivoco, las la, la, la primeras pizzas, eh, o pizza, como dice pizza, yo digo pizza porque bueno, a, a lo venezolano, eh, italiana. Si hablamos de la, de, de, de la pasta, del fideo, verdad eh, el fettuccine, hablamos de, no sé, bueno, el, el, el pastrami, ¿no? tantas cosas, tantos alimentos. El asado, bueno, el asado creo que es una es una comida internacional, ¿no? Porque creo que muchos en Latinoamérica y Norteamérica, creo que el asado lo hacemos de diferentes formas. Pero igual es, es divino, ¿verdad? Y eso se debe también a la globalización. Porque al, al, quizás hoy en día tú vas al supermercado y compras un café arábico o un café colombiano. O compras un café panameño o un café brasileño. ¿Por qué? Porque la globalización eh, nos ha ayudado a poder compartir y desgustar diferentes comidas. Quiero también saludar, y disculpe que voy interrumpiendo, pero no no quiero no quiero ser eh, grosero, y quiero saludar a Juan Melinao, que está eh, conectado desde Rancagua, si no me equivoco, y Luis eh, Rivero, que está conectado desde Valparaíso. ¿Por eh, Entonces, la globalización no solamente nos ha permitido conocer la gastronomía mundial, sino que también a través de las redes sociales, a través de la imagen, a través de la investigación, pues podemos conocer diferentes espacios, podemos conocer diferentes lugares, podemos ver imágenes, playas, podemos ver la, la, la nieve, nos ha permitido conocer animales, ¿verdad? De diferentes especies. esto ya yo veía una, un documental en Netflix, de, de, de, de, de, de unos animales de animales y en peligro de, de, de peligro de extinción y otras eh, especies eh, recién descubiertas y pertenece a eso pertenece a, a, la, a, la, a la globalización otra de las cosas es que consumimos productos eh, tanto en el supermercado pero también adquirimos productos de servicio productos eh, en el área de repuestos ¿verdad? en el área de eh, conciertos música, o sea, en, en todo momento, eh, la, la globalización nos ha unificado pero no es todo, no es todo acerca de la globalización, hay mucho más y lo vamos a seguir conversando, pero vamos a una pausa musical y ya regresamos, esto, esto que voy a colocar eh, es volver a empezar Después les digo quién es el cantante, quiero que lo primero lo disfrutemos. se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar anidar mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano No quiera despertar volver a empezar que un no termina el juego volverá Que no se Que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar, que aún no terminé. Oh Eso que estábamos escuchando es Alejandro Lerner, Alejandro Lerner, eh, una canción hermosa. Siempre nos toca volver a empezar y nunca es tarde para hacerlo. Eh, estábamos hablando de globalización y globalismo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿De qué se trata la globalización y de qué se trata el globalismo? La globalización no está mal. La globalización es lo que nos permite hoy estar interconectados, comunicados. Por lo menos eh, si hay un tsunami en algún lugar del planeta, el, el tema de la globalización hace que seamos afectados de alguna forma u otra. Si estalla una guerra en alguna en algún parte, en alguna parte del mundo, eso también nos afecta para bien o para mal quizás para bien le afecta a uno si eres son eh, países que venden petróleo pero si no vendes petróleo y tienes otro tipo de otro tipo de comercialización quizás te afecte para mal ¿ves? porque estamos están estamos tan interconectados que hoy día la globalización nos nos arropa a todos la globalización nos nos tiene ahí conectados y nos afecta todo lo que sucede. Quiero saludar también, que se va conectando desde desde Vignia, Enderson Sanguino, ¿eh? saludar a Enderson. Entonces, esto se trata de la globalización. La globalización no es un tema eh, malo, no, no, no, no es un tema de, de, de, de, de, de daño, no es un tema que viene para hacernos mal, sino la, la globalización nos permite hacer negocios en diferentes partes del mundo, nos permite eh, llevar y traer productos, verdad ofrecer productos al mundo y nos interconecta. Eh, comentaba al principio que muchos vamos al supermercado y compramos un buen café colombiano verdad y lo disfrutamos en familia. Podemos ir al supermercado y quizás comprar una carne argentina comprar una carne uruguaya viste en la mejor carne son las uruguayas no la argentina pero como se eso si sí, hacía ¿eh? sí, hablan casi igual <risa> no bueno, no voy a entrar en el tema que cuál carne es mejor ni cuál vino es mejor porque no quiero herir susceptibilidad pero la globalización nos permite conocer eh, la comida verdad de diferentes partes del mundo y, y es la grandeza y preparar diferentes partes del mundo nos conectamos quizás a youtube vamos bajamos un tutorial de cómo hacer un ramen ¿Verdad? Que es una comida china, es una sopa, una cazuela china. Y, y si quizás no la sabemos hacer, pero por la globalización y por la, la, la interconexión eh, de, de, de, de, de la internet, pues podemos preparar un buen ramen porque buscamos un tutorial y nos enseña sobre el asunto. El tema es el globalismo. El tema el problema no es la globalización, sino el problema es el globalismo. Y usted me preguntará, ¿pero qué es el globalismo en sí? El globalismo es una agenda, es un proyecto que busca gestar una nueva arquitectura social. Eh, busca traer el dominio y el control de la demografía mundial. <coughs> o sea, temas que tienen que ver con la, con la con la natalidad, con la mortalidad, con el manejo de la demografía. Eh, por cierto, que las redes sociales son una de las primeras páginas y los primeros, herramientas para generar datos sobre cuántas personas hay conectadas en, en un país en una ciudad eh, conocer la demografía cuántas mujeres cuántos hombres cuántos niños eh, y, y ahí hay, hay toda una hay, hay toda una base de datos sobre nosotros que que gracias a, a esta tecnología hoy como Pueden controlar esta información y la usan para bien o para mal, la pueden puede ser utilizada. El globalismo tiene también que ver con, eh, de alguna otra forma, a través de la tecnología, irrumpir lo que es el libre abeldrío. ¿Usted sabe qué es el libre abeldrío? El libre abeldrío sí. es, es, es, fue aquello y es aquello otorgado por Dios para tomar decisiones. O sea, hay una de las cosas que a mí me llama la atención del cristianismo. Es que el cristianismo no te obliga, no te empuja o no te no te coloca, eh, no sé, no te amenaza si eres o no eres cristiano. Es, es una cuestión de corazón, es una cuestión de decisión, es una cuestión de, de libertad. De que si tú lo asumes, lo asumes bajo la libertad y la paz. De que tú de que tú gobiernas ¿ah? eh, bajo el libre vendrío gobiernas tu vida y luego tú eh, por amor verdad eh, cedes tu voluntad a, la, a cristo ¿no? para otros que puede ser otra religión eh, eso es respetable o sea, está el judaísmo está el islam están creyentes de diferentes eh, culturas diferentes creencias ¿verdad? el hinduismo eh, que es, es, es respetable porque yo no puedo obligar a la gente a, a, a, a, a ser cristiano como como yo crecí como cristiano pero el globalismo tiene una agenda, una agenda 2030 una agenda que tiene planes que tiene proyecciones y que quieren cumplir de aquí a 8 años entonces ahí sí me llama la atención de que el globalismo busca algo más eh, a, a través de la globalización, de toda manera es un tema muy extenso y no quiero aburrirlos, ¿no? así tan rápido, no quiero de repente eh, llenarlos de tanta información sino también disfrutar la buena música, así que vamos a buscar un tema musical y ya regres regresamos Una canción de esa luna que un día no sé Y que a mi lado estás, me siento renovado. Y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de mal. Eso que estábamos escuchando era de juan ¿eh? eh, riquísimo riquísimo qué frío qué clima qué, qué temperatura qué lluvia ¿eh? hay que hay que disfrutar hay que disfrutar el tiempo que estamos viviendo la lluvia se disfruta el agua se disfruta no, no no no maldiga el agua no maldiga la lluvia no maldiga la productividad no maldiga porque la gente a veces no no no no no podemos entender Cuando a veces lloramos y criticamos porque no llueve. Nos molestamos porque no hay lluvia. Pero de repente viene la lluvia y todo quedó para la... Como dicen por aquí, ¿no? Todo quedó para la... Entonces no. Eh, agradezcamos a Dios por la lluvia. Agradezcamos de que no tenemos que regar las plantas. ¿eh? No tenemos que, que pararnos en la mañana o en la noche antes de acostarnos. Yo a veces... Son las 11 de la noche y estoy afuera regando las plantas porque no no quiero acostarme, porque está la tierra seca, ¿verdad? Entonces, bueno, recordarle a la audiencia que estamos conectados en arroba carlos por la vida, la gente que está conectada en la radio. Eh, recordarle que esto es tiempo de más, que vamos a estar conectados los martes de 8 a 10 de la noche, pero en Instagram de 9 a 10. Que el tema que estamos tocando hoy es sobre el globalismo y la globalización. No es lo mismo, no es lo mismo el globalismo que la globalización. Hablábamos que la, el globalismo es una agenda, un proyecto que busca reordenar la arquitectura social, reordenar la política actual. Es como, de alguna otra forma, a través de la tecnología, a través de la implementación de las redes sociales, la implementación de los teléfonos móviles y la tecnología que hoy tenemos y, y, y portamos, eh, Eh, irrumpir nuestras libertades se acuerda usted que en tiempos de pandemia sobre sobre todo so, se o según por una excusa sanitaria verdad de un resguardo de la salud eh, y para no infectar a, a miles o cientos de personas se nos fue resguardado de manera obligatoria y esto tiene que ver con el, el irrumpir las libertades todo esto sirvió para darle em eh, para irrumpir la libertad de unos, pero le dieron libertad libertades a otros. ¿En qué sentido? Pues en, en el sentido político las naciones, los congresos dieron em eh, permisos supranacionales y supra guberna, eh, gubernamentales a los presidentes para que tomaran eh, decisiones a su libre albedrío. A su, a su a su libre a su libre decisión ¿eh? le dieron eh, lo que le llaman los estados de emergencias nacionales verdad que cuando se, se esgrime un estado de emergencia nacional eh, eso le da facultad a un presidente de gobernar y tomar y disponer de recursos sin la consulta de los congresistas entonces a nivel político dieron supra eh, posibilidades para, para tomar decisiones sin la consulta popular pero a la, al pueblo, a la gente de a pie, verdad ¿No? a nosotros que somos las familias que impulsamos una nación en, en todos los sentidos de la palabra, pues no, nos encuartelaron en nuestras casas y nos eh, quitaron la posibilidad de transitar libremente en la ciudad. Entonces, mire esto, o sea, qué casualidad, no qué, qué, qué, qué oportuno que esto comenzó en el 2020. 20 Y todavía en 2022 estamos viviendo secuelas de este tema. Por cierto, saludar a Vianeyo Kumare, que si no me equivoco está en los Estados Unidos. Me imagino que en Miami, primo. Eh, salúdame, ¿dónde estás conectado? Eh, por ahí. Eh, así no, nos vemos un poco. Eh, entonces, hmm, otra de las cosas que busca el globalismo y las herramientas que está usando esta, esta serie de personas o familias que, que quieren implementar un orden y una nueva arquitectura social, es que en la actualidad ellos gobiernan sobre el 70% de los medios de comunicación. A nivel global, ellos manipulan presuntamente, ellos eh, tienen influencia indirecta o directa de las en, en las comunicaciones. Sea esto televisión, sea esto radio, sea esto... Eh, también tienen poder político, poder eh, poderes en, en, en los congresos. Están conectados con grandes cadenas industriales en, la, en el área farmacéutica, ¿no? Eh, que, que, por cierto, fueron los impulsores, los propulsores de la, de la, de la, de la farmacia... Eh, de los productos químicos y los productos eh, derivados del petróleo hacia hacia la, la salud pública, entre comillas, que ahora para todo es una pastilla. Si usted se da cuenta que hemos sido hemos sido traspolado de una vida muy saludable de nuestros abuelos, ¿verdad? Que quizás le daba un dolor de barriga y les daba un dolor de guata, dicen aquí en Chile, y lo que les daban era una leche caliente con manzanilla, ¿no? Y con eso se sanaban. Pero hoy no. Hoy estamos tan eh, farmado, farmacodependientes que para todo es una pastilla si te duele la cabeza una pastilla si te duele la barriga una pastilla si tienes acidez una pastilla si tienes alergia una pastilla si tienes migraña una pastilla si tienes conjuntivitis una gotita si tienes eh, otitis una gotita si tienes faringitis pues una, un medicamento o sea todo vinculado a la medicina estamos hoy hoy eh, pareciera que no no podemos vivir si no tenemos una farmacia cerca de casa o si no tenemos un botiquín lleno de medicamentos. Y eso tiene que ver con, con, con eso esos productos que supuestamente vienen para traernos salud y libertad y vida y lo que nos, nos posiciona en la, en la dependencia de, de muchos productos. Y esta gente del globalismo está íntimamente vinculado a estas industrias, a estas industrias farmacéuticas. También han logrado manipular a nivel político, eh, en territorios y, y, en, y en instituciones, han formado instituciones y han impulsado instituciones y han financiado instituciones como la ONU, ¿sí? como la OMS, como la son eh, la FMI, el Fondo Monetario Internacional, y eh, se presume que están también dentro de la OTAN, ¿sí? que esto esto todo tiene que ser evaluado tiene que ser estudiado porque lo que estamos viviendo no es un caso fortuito lo que estamos viviendo no es algo casual yo bueno no, no me extrañaría que eh, este, este este este live pues lo lleguen a, a, a, a sacar después no pero bueno si no lo sacan compártalo porque hay es, es un tema el globalismo es un tema y eh, hemos sido afectados y tenemos que evaluar eh, lo que está sucediendo eh, me, me, con este tema de la, de la pandemia yo me hago muchas preguntas o sea ¿por qué no ha habido no ha habido una investigación responsable no ha habido una investigación de qué pasó con este virus qué pasó con esta con esto que sucedió a nivel de la salud porque nos afectó a millones de personas nos sigue afectando a nivel económico, ahora tenemos una, una, una inflación a nivel global, no solamente por el tema pandémico, sino también por una guerra que se generó entre Rusia y e Ucrania, y pareciera que los no hay capacidad política para responder a estas situaciones. Pero bueno, esto es tiempo de más, sé que el, el tema es un poco álgido, sé que el tema eh, es un poco engorroso, pero... Son temas que tenemos que traerlo a la mesa, conversarlo y hablarlo. Vamos con un tema musical y ya regresamos. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Itana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. No, como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mi no sé en cuánto como diría lo vasco si quieres te lo digo en portugués Eu gozo de José se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme cantando los conciertos te imagino delante siendo el más elegante, siendo el más importante grabando con Aitana ya pensando en buscarte y yo cruzaré el charco para poder ir a verte no importa el idioma, solo quiero cantarte mon amor, amor mío, solo quiero comer. cuando te veo mam Y es que me encantas tanto, se si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso muy Aitana i zoi a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños, chicos, te pediré salir esperando un sí, esperando un kiss. es que me encantas tanto si me miras mientras canto. Mm -hmm. Se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. loca. Y es, es que me gusta no sé cuánto más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me pareces de todo lo alto. Te loco, me loco, no, no. me loco. solo quiero ir a buscarte. No me da te... contigo escaparme. Pero Una música, un pleón. A comerte aunque me maten Y es que tú Eso que estábamos escuchando Era de Moulamour eh, Me gustas tanto Si no me equivoco ¿eh? Eh, Esto es tiempo de más ¿Y eh, de qué estamos hablando? Estamos hablando de globalización Versus globalismo Porque no es lo mismo la globalización vino para interconectarnos a millones de personas, para acercarnos, para quizás romper un poco las fronteras, las barreras que nos separaban. Pero hoy estamos juntos, estamos reunidos, estamos más cercanos. Eh, por cierto, a los venezolanos nos tocó migrar, ¿verdad? Y estamos regados a nivel del mundo en diferentes partes. Pero gracias a la tecnología, gracias a las herramientas y al, y al crecimiento y a, y a la globalización, hoy nos interconectamos, hoy estamos cerca, estamos reunidos, nos vemos por, por video, por llamadas y son de las cosas que se agradecen de la globalización. El tema es cuando se quiere usar estas herramientas tecnológicas para irrumpir la libertad que tenemos todos los ciudadanos de expresarnos, de vivir, de estar, de sentir, de expresarnos. Véase usted que en las últimas elecciones de Estados Unidos, donde estaba Donald Trump eh, versus Biden, eh, interrumpieron el Twitter de Donald Trump por palabras que él dijo, por cosas que él expresó. Entonces... Uno dice democracia versus dictadura, libertad de expresión versus eh, control en el área de la expresión, de, de, de, de, de, en la quizás en la, en, la, eh, en la libertad de culto, verdad de creencia, porque si usted se, se, se acerca a los, a los evangelios, usted no va a ver un Cristo obligando a la gente a seguirlo, usted ve a la gente seguirlo por amor seguirlo por los milagros seguirlos por, por los por lo que eh, este cristo le brindaba al pueblo a la población porque los hacía libre de, de, de, de, de la enfermedad libre de de agentes extraños espiritualmente verdad de, de, de, de los, los liberaba de la lepra de la, de, la, de la ceguera y Eh, y, y él y él predomina libertad yo soy el camino la libertad y la vida pero nunca usted va a encontrar a cristo obligando a los discípulos a seguir era era era de libre albedrío era, era eh, todos eran libres de, de, de tomar una decisión y eh, estar o no estar pero el globalismo busca a través de la tecnología busca a través de la política busca a través del, del endeudamiento de las naciones e eh, instaurar su propio parecer su propia idea su propio sus propias religiones y quiero hablar de algunas religiones ¿no? y yo digo religiones porque parecen están más cercano a una religión que a un derecho humano ¿no? y uno de ellos es de estas cosas nuevas que estamos viendo en el mundo de estas cosas nuevas que estamos viendo en la televisión en las noticias y tiene que ver con la religión de cambio climático ¿por qué le digo eh, eh, religión de cambio climático? porque quieren usar una medio verdad o una situación para ellos de alguna u otra forma, usarlo como, como objetivo eh, de, de implementar nuevas leyes ese es el tema porque bueno, digamos que el calentamiento climático es una verdad digamos que está sucediendo y está bien eh, tomemos conciencia tomemos eh, acciones eh, en, en, en, en comunidad en hagamos, hagamos eh, políticas públicas pero en consulta social, en consulta que podamos eh, elegir pero no Eh, que nos deban obligar a, um, a tomar decisiones en nuestras vidas por causa de una creencia de que si no lo hacemos entonces quizás el planeta tierra llegue a, a acabarse Re les recuerdo que el, el, el, la, la, la, la tierra ha evolucionado ha pasado por miles de facetas por miles de situaciones y se, y se ha regenerado y ha estado vigente y sigue vigente hasta el sol de hoy em ¿por qué no más bien buscar regular el quizás el exceso de industri industrialización? Porque no me van a decir que yo como familia soy el culpable de la contaminación. O quizás soy un poco responsable, pero no me digan que yo contamino más que un que un no sé, que un crucero, ¿verdad? Que no me digan que yo contamino más que un submarino nuclear. No me digan que yo contamino más que un Boeing 747. No me digan que yo y mi familia contaminamos más eh, que una fábrica, no sé, de, de la extracción el litio, ¿no? El litio, el, el tan famoso litio usado para las para las maquinarias eléctricas, para estos vehículos eléctricos. ¿Usted sabe cuántos millones de litros de agua se gastan para sustraer el litio o sea agua potable agua que puede ser usado para la productividad agrícola pues hoy es usado para la sustracción del litio que supuestamente va a ser el ambiente más agradable entonces es como que a veces yo me siento que es como una burla que no nos están hablando claro que no están siendo francos con nosotros que que, que no es que no que no están así como la pintan ve eh, entonces debemos despertar y ser un poco más críticos, ser un poco más investigativos, ser un poco más Eh, perpicaz en eh, evaluar lo que se nos está diciendo. Otra de las cosas aparte de la religión climática ¿verdad? Porque quieren usar la, el, el tema del clima para luego más adelante, usted se va a acordar para luego más adelante usarlo para leyes que nos van a privar de libertad ¿ves? Otra de las cosas es la, religi la religión, y escuche bien este término, la religión de la interrupción del embarazo algo que Se se, su, se se sabe que tiene que ver con el aborto eh, o sea, hay, hay una hay una hay una búsqueda política de, de, de, de instaurar esta, esta política de muerte está esta, esta, esta política de la interrupción del embarazo si sí sabemos sabemos que Pueden haber casos sociales, pueden haber eh, cas casos de violencia in interfamiliar, pueden ser que hayan casos de violencia donde se, se, se, se dan y se gestan al niño, quizás no deseado de manera, eh, no, no producto del amor, sino de quizás de una violación. Pero no me digas que son millones y miles de personas al día que sufren de estrellas Entonces, este, este tema del aborto también trae como un liberalismo, como esa situación de, de, de, de que, bueno, si salgo embarazada, pues lo, lo, lo saco de mi vida, lo interrumpo y ya, y no pasó nada. cuando sabemos que somos creación de Dios, que somos eh, un producto también? de una unión biológica entre el hombre y la mujer y que ya esa es eso que se gesta en, en, en, en, en el vientre de esa mujer eh, es un ser vivo entonces ya mutilarlo es un acto eh, quizás de homicidio entonces presuntamente no porque ahora todo hay que hay que hablarlo con presunción ¿no? no se puede aseverar nada porque bueno puede ser tomado como una ofensa también tenemos la religión y de esta religión de género ¿no? que lo vamos a hablar un poco más adelante que yo no quiero condenar caer en un tema de condenación yo no condeno a, a, a estas personas que de repente tienen eh, un, un problema o que están en la búsqueda de la identidad yo no quiero caer en la condenación pero sí eh, quiero levantar las alertas porque un, un pequeño grupo de un de, de que, que, que esgrima en el 3% de la población global quieren instaurar políticas públicas, de edu educativas que irrumpen eh, a un niño o una niña que están sanos naturalmente entendidos que son niño y niña y que, y que, y que quieren implementar una educación sexual a temprana edad que creo que no corresponde entonces es, ese es el tema, porque quieren Estas, estas creencias, estas ideologías, estas religiones, instaurar una política educativa cuando creo que tienen que, la, tienen que darle la libertad al niño de elegir si es niño o niña, cómo se siente de, de, de, de, de descubrirse a, a la edad que le corresponde, no, a, no impulsarlos a, a la interrupción. De la, de, la, de la inocencia de los 4, 5, 6, 7 años de edad, cuando no se conocen muchas cosas y estas estas ideologías quieren imponer políticas de interrumpir esa, esa, esa conciencia. Pero bueno, vamos a otro tema musical y ya regresamos. Oh, oh, oh, be on the drums. I'm the only rapper who can sing this song I'm not sound like other rappers You should listen this shit right now Ey, yeah, T.D.H. <laughs> big, big leagues, OB on the drums Yeah, voy para el top, top. No me vieron pasar y quedaron en shock 20-20 on the clock no he prendido y un envidioso ya salió. Estoy con Obi on the drums. ¿No esperaba que hiciéramos la transición? No. Se acabó el mundial de Rusia y me quedé con el balón. No hay nadie que tenga este flow. Soy el que la parte cuando sale en el show. Tengo mi piquetes y he pasado de todo. Ha sido difícil, pero igual aquí estoy. Pero, aquí estoy. pero aquí estoy. pero aquí estoy. Ha sido difícil, pero igual aquí estoy. Mami, aquí estoy. Mami, aquí estoy. Mami, aquí estoy lo difícil pero igual aquí estoy que me conoces, right but you gon so i say goodbye i don't ever how look like i just wanna live a good life dice que yo vengo de la trampa eh? pero que me saquen de ese vuelo eh? prefiero ser el chico que canta lo demás es muy fácil hacerlo para del sé y del coco tengo de un papi y un poco de locos Muchos ser resplandente de sock sock y la para que su puerta knock knock no sé quién va a gustarte ni un poco ya tu novia pero la provoco tendrás que resignarte porque ella es la parte que canta y te pierde de foco eh? no me las tiro de lacra, calle tampoco soy de ganaca solo me gano el respeto dejo quieto a quien me deja quieto un poco y me siento completo en mi pecho late un agujero hueco yo solo quiero saber cómo no me muero buscando el puto dinero en un día completo lo que me des lo que me dad mejor no me mires si echaste para allá todos lo que quieren hacer esta mierda no saben nada de originalidad dicen que son malos quizás a verdad pero es por lo malo que son para que yo no es que sea malo pero en realidad okay. estoy bien parado en cada puta ciudad ya yeah, ya yeah, yeah. de la tierra de cancerbero tu okay. él no ha nacido el primero no, pero God. seguimos ese legado y estamos bien parados en el extranjero yo no soy ningún parandulero no. he cantado siempre lo que quiero yeah. y si esa pierda no te tendrás uh -huh. que escucharla de nuevo. No, no, no, no, no, no. No hay nadie que tenga este flow. Soy el que la parte cuando sale en el show. Tengo mi piquete y he pasado de todo. Ha sido difícil, pero igual aquí estoy. Pero aquí estoy. Pero aquí, aquí estoy. Ha sido difícil, pero igual aquí estoy. Mami aquí estoy. Mami aquí estoy. Ha sido difícil, pero igual aquí estoy. No tengo Supreme, ni Gucci, ni Valenciaga Tengo dos cojones que me han vestido de gala Así como paz si no entienden qué más está Voy a ser una leyenda y no solamente en el trap, yeah <ríe> Micro TDH OB On the motherfucking drums OB only drums Papi Ha sido difícil, pero igual aquí estoy Ay Big Ligas Desde Venezuela Hasta Colombia, hasta el mundo. Eso que estaba sonando era micro TDAH. ¿eh? Eh, aquí estoy, se llama la canción. Bueno, hablábamos sobre el globalismo y la globalización. Hablábamos de que el globalismo es una agenda, es un proyecto de instituciones supra gubernamentales, eh, supranacionales, instituciones que se creen con el poder de dominar y de gobernar a pesar de la elección del pueblo, de la elección del electorado, de la gente de a pie, de la gente que hace vida, de la gente que desarrolla las industrias de aquellos que trabajan en el transporte, trabajan en los servicios, luz, agua gas, entonces eh, la gente que trabaja en la producción de alimento agricultura, entonces instituciones que se, se creen con el derecho de, de torcer a nivel político eh, los gobiernos y de instaurar nuevas políticas públicas eh, a diciendo con la excusa de los derechos humanos no eh, decía un, un, un maestro un expositor un mentor que tiene más derecho luchar por los problemas de la obesidad o de la calvicie que por temas de la igualdad de género o problemas de identidad o, o, o con respecto a la identidad ¿por qué? porque bueno uno puede respetar inclusive estamos llamados a amar a las personas y cuando hablo de amar es, es un, amor, un amor filial, un amor de, de respeto, de compañerismo de que hay personas que quizás tengan eh, dificultad con entender y reconocer su identidad y eso es respetable pero no podemos obligar a temprana edad, a un niño o a un adolescente, a que se defina como uno o como otro. O sea, creo que es algo que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación dentro de la familia, con, con los padres, la mamá, el papá. No no, no pueden instaurar leyes que, vayan, eh, eh, que se incluyan en el sistema de educación escolar, y que ellos instauren, eh, como en otros países que ya lo están haciendo, que por cierto en Chile fue revocado, en Argentina también fue revocado esa ley, pero ya en países como Canadá, que creo que es el país que yo lo llamo investigar, investigue sobre Canadá, investigue, investigue sobre Taiwán, ¿sí? países donde están mucho más avanzados en estas leyes, han, han legalizado el aborto, han legalizado la educación eh, sexual, eh, han, han, han legalizado eh, todo to, to, to un tema eh, sobre la igualdad en cuanto a bueno, este, esta religión llamada también feminismo, ¿no? que busca supuestamente recobrar los derechos y, y, los, y, y la igualdad en, en cuanto al trato de la mujer, que no está mal en, en, en el ámbito de reconocer eh, a la mujer eh, y, y reconocer su esfuerzo, reconocer su, su valor y reconocer su, su lugar en la sociedad. Pero el tema es también que hay que reconocer que un hombre no puede competir con una mujer. No sé si se ha dado cuenta que con este tema de las leyes, en la en la disciplina esta de combate, de pelea, como el la oh, se me fue no es nfl es la, U, la ufc que tiene que ver con, con estos estos eh, combate cuerpo a cuerpo de contacto de golpe entonces como como una mujer le va a ganar a un hombre no pero como este hombre se autopercibe mujer entonces se, se coloca su, su vestuario como si fuera mujer y pelea contra la mujer y obviamente que le gana Eh, esto también que está sucediendo en la, en la natación también tenemos ejemplos eh, en la natación tenemos a hombres que se autoperciben en mujeres y entonces compiten contra mujeres en la natación y ganan obviamente ¿por qué? porque la fisionomía porque el, el cuerpo humano eh, el del hombre y la mujer son diferentes en sí, entonces tienen diferentes capacidades y diferentes velocidades entonces no no, no quieran esta, esta, esta gente de esta gente de que busca la religión de género obligar a la ciencia cierta a que, a que a que se comporten de una forma usted se imagina y quiero ponerle este ejemplo para cerrar porque sé que ya está, estamos cerca ya de, del cierre pero yo le quiero poner este ejemplo y, y quiero también colocar esta pauta yo no estoy condenando a nadie yo estoy llamado a respetar a, a la decisión de cada uno o sea si, si cada persona decide ser lo que quiere ser yo lo respeto pero no me pueden obligar a mí ni a mis hijos a tomar decisiones que no corresponden, al menos que sean por ellos mismos que la tomen. ¿Mm? Pero usted se imagina que yo como cristiano llegue a un lugar de gobierno y yo impulse una ley que obligue a todos los niños a partir de los 3, 4, 5 años de edad a ir a la iglesia todos los domingos. A la iglesia católica, o a la iglesia evangélica, o a la iglesia, a la iglesia protestante, o a la iglesia, no sé, de cualquier, póngale cualquier nombre de religión. Imagínense que yo como gobernante, como nación, como estado, como presidente, decrete una ley que obligue a todos a adorar y alabar a Dios. ¿eh? O a Cristo. ¿No no le parece a usted eso, eh, quizás fuera de lo común? ¿No le parece eso descabellado? Porque entonces dios no, no, no, no, no, no viviéramos libre albedrío no existiera esto de la libertad de elegir de escoger entonces eh, esta agenda llamada globalismo quiere obligar a las naciones ya la política ya ya los políticos a decretar a través de, de, de, de leyes eh, a, a, a, a la inclusión de, de, de, de personas de diferentes sexos a diferentes lugares o disciplinas deportivas, disciplinas educativas, disciplinas eh, en, en el área política. Entonces, ¿por, por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo llevamos a una consulta social? ¿Por qué no lo llevamos a una consulta familiar? Le preguntamos a las familias del mundo, a las familias de Chile o a las familias de Argentina si están de acuerdo o no con estas leyes. ¿Por qué un pequeño grupo de eh, que, que que tiene representan el 3% de la población mundial, a veces el 1% de la población nacional, ¿por qué tienen que obligarnos ellos a nosotros a implementar estas leyes? O sea, quizás llamemos al respeto, llamemos a, a, a la paz, pero no ya, no obliguemos a los demás a instaurar esto como normal, a instaurar esto como base de una sociedad porque no lo es, porque a la final la base es la familia, la base es la multiplicación, la base es la procreación entre un hombre y una mujer y nacen los niños que luego son adolescentes y son jóvenes que impulsan el mañana y que impulsan el crecimiento de una nación entonces, eh, creo que estamos están jugando a impulsar cosas que no tienen no tienen coherencia y yo llamo a la coherencia llamo a, al despertar Y llamo también al respeto. Yo no estoy buscando la división, estoy buscando la, la unificación. Estoy buscando eh, que respetemos a esa persona que se siente diferente. Que, que no caigamos tampoco en el bullying, ni caigamos en el insulto, porque es un irrespeto. Pero tampoco eh, esas personas quieran obligarnos a nosotros. A, a través de, la ley, de, la, de las leyes, al, al comportamiento obligatorio. De, de, de ciertas pautas, porque creo que no corresponde a la, a la verdadera libertad. Bueno, hemos llegado al final de tiempo de más, ya se acerca, ya son ya casi las 10 de la noche y contentos de haber compartido con ustedes, de estar aquí, eh, transmitiendo en vivo y en radio estos temas. Con, eh, comente, busque ahí Carlos por la vida, puede comentar, puede enviarme un mensaje, o sea, Podemos debatirlo, podemos hablarlo, siempre y cuando se haga en la base del respeto, del amor y de, y de, y de la comprensión. Mm, espero que la, la pase súper bien. Eh, recuerda que nos vamos a ver todos los martes de 8 a 10 de la noche. Y le quiero dar enviar un fuerte abrazo. Siga hacia adelante. Eh, piense en la libertad. piense en el camino que está transitando. Piensa en la vida que estás consumiendo. Piensa. Eh, yo creo que la verdadera religión o la verdadera creencia que debes abrazar es aquella que te hace prosperar, que te hace amar a la gente, que te hace amarte a ti mismo, que, que reconoce a los demás como, como como en igualdad de oportunidades, pero que no obliga a nadie a hacer cosas que no queremos hacer así que un fuerte abrazo esto es tiempo de más y mi nombre Carlos Díaz nos vemos la semana que viene eh, recuerde que a través de Instagram puede buscarlos como, como Carlos por la vida y ahí estar conectado así que bueno en, me queda decirle chao chao pasen una feliz noche pasen un feliz eh, que pueda descansar y dormir de manera placentera eh, nos vemos who can sing this song not sound like the other rappers be sure listen this shit right now hey yeah Tdh <laughs> big big legos OB on the drums yeah.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 Qué estoy ha sido yo, yo. difícil pero igual a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 y me siento completo en mi pecho late un agujero hueco yo solo quiero saber cómo no me muero buscando el puto dinero en un día completo lo que me des lo que mi dad mejor no me mires si échate para allá todos lo que quieren hacer esta mierda no saben nada de originalidad dicen que son malos quizás sea verdad pero es por lo malo que son para actuar yo no es que sea malo pero en realidad estoy bien parado en cada puta ciudad ya de la tierra de cancerbero tu modelo no ha nacido el primero pero seguimos ese legado y estamos bien parados en el extranjero yo no soy ningún parandulero he cantado siempre lo que quiero y si esa pierda no te gusta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 No tengo Supreme, ni Gucci, ni Valenciaga. Tengo dos cojones que me han vestido de gala. Así como Tupac, si no entienden qué más da, voy a ser una leyenda y no solamente en el terapia yeah. <ríe> Micro TDH, OB, on the fucking drums. Papi, ha sido difícil, pero igual aquí estoy. Big Ligas, desde Venezuela крас Ata